Este es el momento más esperado por todas las señoras Que siguen a Juani de piano Ah, sí, es cierto Tiene una una corte de, de, de señoras Que son muy además si de bien atenta la... Son sí. fieles sí, eh, Por sí. la edad son fans Si fueran de otra época serían groupies. claro Pero son señoras ya Muchas de ellas abuelas Son arriba de los uh -huh. 50, uh -huh. 60 Entonces son sí, el, el, el, el, el, digamos Están las fans de Juani Y el descarte eh, son las fans de, de Armando Comparten sí. más o menos no es la misma frangetaria Yo lo he visto a Juan y las fans de Juan y suelen ser las abuelas y sus nietas No sé qué pasa con la generación de la intermedia claro, claro. Las de 40, 30 y pico claro. Ya por ahí se cansaron, claro. buscan otras cosas Pero este es el espacio que todos esperan Los videitos de Juan y de Pian Que no los presenta nunca Juan y de Pian Últimamente no Pero esta vez eh, por lo menos mandó, eh, mandó un videito Ajá nunca explicó qué género musical, quién era el artista, cómo había que presentarlo. Ya o sea, no te produjo el bloque, te mandó no. el video. Me mandó un videito eh, que vamos a escuchar en un rato de de Jesse Reyes, que es la persona que estamos escuchando y el videito es Body Count. Jesse Reyes es es latina en parte, ese canadiense Ajá. pero de padres eh, colombianos, o por lo menos algunos de los padres, porque te, te repito, todo lo que me preguntes es hipotética la respuesta porque Juani no bueno, mandó la información tiempo de buscar información No, en 10 la... minutos no se puede bueno, hacer esto bueno. Lo único bueno es que es una jovencita de 26, 27 años, por lo tanto no hay mucha biografía para investigar uh -huh. Eso hay que reconocerle mira si nos mandaba un videíto de una gran sí. banda de 30 años de trayectoria, en 10 minutos no podríamos averiguarlo Pero bueno, ella se, se crió en, en distintas ciudades de Canadá y después ya un poquito más de grandecita. Se fue a, a Florida a tocar, a hacer música a la calle, es música y compositora. Y hace 3, 4 años, de 2014, empezó a, a mostrar unas canciones, empezó a, como a, se dice hoy? a pegarla. Eh, videos atractivos, empezaban a escuchar, empezó a recibir nominaciones para premios, ha ganado algún que otro premio, no todavía esos grandes premios, pero sí... Ya ha estado en programas importantes de Estados Unidos, eh, de, de estos programas de, de invitados, donde siempre amenizan con algún músico para que cante uno o dos temitas y, y no mucho más. pero Y además tiene una temática, por lo poquito que pude escuchar, dos o tres canciones, eh, tiene una temática muy muy personal y muy feminista, eh, sobre temas de mujeres, sobre ellas. Sobre el, por ejemplo, el que estábamos escuchando, que es eh, Gay Keeper, Eh, va por el lado de, del abuso sexual, laboral, eh, también en los ámbitos de, de las actrices, de las cantantes eh, Esto que hace un par de meses explotó con este productor famosísimo de Hollywood Que que una actriz muy conocida de, de estas top salió a decir que había sido abusada y, y atrás de ella salieron Cientos desde hace 40 años que el tipo venía haciendo esto Bueno, esa canción habla un poco de eso Bueno, tantos millones de personas Tenés que abrir las patas para llegar, para hacer Sí, es parte de la cultura de la, de la prostitución eh, VIP no Porque en realidad son formas prostituyentes sí. de las decisiones Sí, eh, hay que ver Y sí. el abuso sexual Sí, fue. sí, eh, de un abuso Y después tiene también otras canciones eh, Donde el lenguaje también es crudo, está bueno, es, es directo más o menos musicalmente van en este todo tono, ella estudió mucho hip hop en, en, en su formación eh, es muy tranquila eh, estas canciones y, y el videito que mandó Juan y, y solamente Body Count también, es una mujer que se le planta al varón que, que se hace el, el guacho que ah, esto, que es mi ex esto". Y, y dice bueno, no me preguntes a mí porque si no mirá que yo también tengo y que se le planta y, y, y a mí no me vengas a reclamar y que pide la libertad de estar con el que quiere y amar como quiera y a quienes quiera uh -huh. sin que el varón le esté eh, marcando los tiempos y la cancha. Y, y el video está bueno, es visualmente es muy simple es, y es, es fuerte porque es es ella eh, en un lugar en el campo, como si hubiese unas casas, unos templos y están ahí unas pocas familias, no muchos varones, todos muy sobrios, muy eh, parecen religiosos. Hay algunos más jovencitos niños, nadie sonríe, todos muy parcos. Muy ocurantistas. Sí, eh, parece el tipo de casa de brujas de, de otra época de las brujas de Salem, de Salem así y la llevan eh, la llevan como presa eh, y bueno, la atan a un árbol y la prenden fuego, como si fuera una bruja porque bueno, eh, es una mujer que no que no sigue eh las normas esperadas en, en esa sociedad. Entró entró el operador que según que, que visita. Eh, en en condición de que entró el operador al bloque el videito Juan y De Pian. Sí, porque a mí sí me mandó buenas noches primero. Buenas, buenas noches, verdad, es, Pablo Aymar Están un siguen una pata como una si Vino, claro, vino como vino a <risa> sí, La garza de, de, <risa> sí. ¿Qué King? te mando a vos, Juan y De Pian? No me mandó toda la información, ah, dijo, por vos... ejemplo que Bodicauno es una banda de rap estadounidense. De Los Ángeles Ajá También Una banda No creo que sea casualidad Este Una chica que está formada Mucho en el rap Que use ¿Querés? De una banda Metalera De rap metalero Si querés Ajá eh, uh -huh. De los años 90 Formada en el Y formada por El rapero y cantante Ice T Ah, famosísimo Claro, sí Bueno Y actor Así se llamaba Actor llama, de la, la, la ley El orden UVE Exactamente <risa> <risa> Actor de películas de actividad Lo vimos todo Claro <risa> Y si, claro. no me, y si no me acuerdo mal, y la memoria no me falla, que normalmente me, me pasa, este hizo Enchúlame la Máquina en eso... Enchúlame la, la Máquina, <risa> el Fittorichano, el Fittorichano. Te... Pues, te ponía cuatro ruedas al negro, venía, te agarraba sí. el fitito y te lo hacía. Claro, limusín, ponele, una cosa así. y No sabemos si será un homenaje, una parodia, algo. No Creo que también va por esto de de que es una relación de pareja donde el, el hombre, el varón, el macho le, le dicen, ah, porque es mi ex ¿no? entonces todos los cuerpos, de, yo tengo tanto no, bueno, no, yo, yo, y ya, yo también tengo lo mío, cuando salgo me están bujando en buscando. la parte poética no me voy a meter, ahora, en IT sí ah, muy ¿eh? bien <risa> gracias Pablito por... el aporte por el aporte por, por el esta aporte. vuelta y, y el video desinteresado está... desinteresado además sí, el está bueno el video eh, tiene esa cosa media amish, viste medio religioso, sobrios que bueno, la prende en fuego Digámoslo O sea Claro eh, Al principio no sabe bien a dónde la llevan Hasta que, bueno, ve, hay un palo Y la atan y le sacan un poco la ropa Y abajo de... La casa de brujas Sí, abajo del palo hay mucha leña Y viene uno con antorcha Y bueno eh, Y ahí sí cambian un poco el rostro serio Y hay alguna leve sonrisa Así media... Mea, te disfrute, de placer No atendone. sabemos de qué. Bien. ¿Viste cómo son las sonrisas? Nunca se sabe. Claro. Si sí, es, es es miedo, es placer, es deseo o qué más. Pero bueno, este es, es el espacio de Juan y De Pian. El espacio Que va a estar cantando no ahora, no es que no es que no está acá porque está ya cantando. Va a cantar en 3 horas más o menos en el Moca, el espacio ese cultural que está en el Meda Meda Sur. Meda Sur ¿Sí? Eh, va a estar con Caterina Tom no sé, haciendo lo de siempre. Un poco de ruido. Nos despedimos con Jesse Reyes, Bodycom. On If it just so happens that you turn around and ask me I think you might feel some type of weight I dodge dick on the daily yeah I know it's funny but it's true And I bought this Mercedes All by myself got the papers to prove We don't need coming soon so maybe you should put a rubber on your heart before it breaks just hold your friends with my baby I know it's funny but it's true the title but i don't hold any anger i just figures i gave you right to die and you get Figures I know I'm not crying cause you just won't change Lord figures I gave it all and you gave me shit Lord figures I wish I could do exactly what you did how is I could hurt you bad figures i'm the bad guy cause i can't learn to trust love figures you say sorry once and you think it's enough go <laughs>